Who smiles at last in 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew growers' line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by this dream There's films and shows and girls go Sing songs and surprises, there's something here for everyone Beside what you'll see today, This mischiefs and malice. Compañeros, ¿qué tal estáis todos vosotros? Yo puedo decir eso de que yo estoy bien con vosotros, como estáis, pero bueno, si eh, debe ser sencillamente un lugar común, eh, es normal. Eh, eso que te dicen eh, muchas veces, eh, ¿qué tal estás. Hay gente que te pregunta, es ¿eh, normal que tal estás? O, mismamente, cuando nosotros preguntamos a otro que tal está. Pues tampoco ya que tengamos un interés especial en que nos lo digan, ¿no? ¿Mm? Como, como y sentí yo una vez decir a uno, que hay gente que no le Dios que no aguante. Son gente esta que, que preguntas, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y, y van y te lo cuenten. Pues oye, qué sé yo, ¿no? Pero ya podrías decir tú, joder, pues, se lo preguntes, ¿será por qué? Eh? ¿Será porque que se te lo cuente? Digo yo. ¿eh? rotuleado, pues, oye, a lo mayor, eh, no dejaba de tener razón y tampoco, ¿eh? Tengo una fórmula, sencillamente, hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Pues mí, ¿qué, ¿Qué te digo? Yo cuando deseo buenas noches a, a alguien, no, pues una fórmula de educación, pero no estoy pensando en ese momento que eh, realmente desee que pase una buena noche, eh, que tenga sueños felices, que, que no tarde mucho en... engarrar el sueño que no tenga mioclonías de estos eh, estos espasmos musculares que muchas veces te dificultan engarrar el sueño eh, que no tenga yo qué sé pues pesadillas ¿no? que que despierte despierte ya en, el, en la fase esta de sueño ligero que no despierte en medio del, del REM que yo no putada porque eh, estás, estás Despierta ese cansado, sobre todo si si echas, si echas mucho tiempo a la cama y, y duermas más, más tiempo el de debido en un momento en el que ya hay todo tu rem ¿eh? y el rem y en el que te cansas como si tuvieras casi despierto, no te no descanses nada. ¿eh? No pienso todas estas cosas cuando cuando digo a alguien, cuando digo a alguien, es buenas noches. No sé si yo. Y un trazo de hipocresía, al fin y al cabo, porque estoy deseando buenas noches, pero, pero no estoy pensando en todas estas cosas. Pues a lo mejor pasa igual cuando alguien nos dice eso de qué tal. ¿eh? Cuando alguien pregunta qué tal, supongo que no, para que para que lo, pa lo cuentes, ¿no? <risa> o para que lo contemos, porque a mí también me lo preguntan de ese mes en cuando, joder, que oye, ¿eh? yo tengo les, mis relaciones sociales y a veces me, me preguntan qué, qué, qué, qué, qué, qué tal estoy. ¿Mm? Y no de debiera a contar, últimamente estoy de, ¿eh? estoy deseando que la gente me pregunte qué tal para contaroslo. Nah, no, yo, no está bien contar estas cosas, no, tienes, no hay por qué contarles. Bueno, así con una intro un tanto ¿eh? así avanzada, ¿eh? Eh, más o menos ya sabrás que el programa y este básicamente porque no supieras, si no supieras el programa y este pues pues no estarías, no estarías sintiéndolo sintiendo ahora mismo pues bueno no sé cuánta gente puedo haber sintiendo esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada que bueno pues que llegue el día al a través del que emite radio cuca radio cucaracha ¿eh? a radio libro de viego ¿eh? 36 años de no, 36 no, joder. no nos pasemos 33, bueno, pero son unos cuantos ya, ¿no? 33 añitos de historia, no está mal, no está mal. Ha pasamos un poco lindo de todo y ahora por arriba, ¿eh? Por arriba de el 17.3 de la de, a nuestra emisión a través de de Ideal, son deserciones, este Metimos también a través del www.radiocuca.org, a lo mejor y a través de eso, de lo que estás sintiendo o a lo mejor, a lo mejor incluso lo que lo que estás haciendo y es sentido, pases de sintonizar la cuca, ¿para qué? Eh? Para qué coño hay que ponerse a, a sintonizar. En estos tiempos no hay falta ninguna de, de sintonizarles emisores. Porque, joder, pues oye, quieres sentir un programa cualquiera, que pues, y lo descargues, el, el, eso que llaman el podcast, ¿eh? descargas el podcast y, y que viene a ser lo, lo que antes ya era una grabación, ahora llamasse podcast. Y entonces tú descargas el podcast y, y sientes el programa que te peta, un programa de la cuca, un programa de, de radio bronca. Eh, un programa de, de Radio Ela, un, un programa de Radio Malva, ¿eh? un montón de emisores, eh. Tengo estas porque son interesantes de mi podía decirte la copa ayer y Morraia, de esas, ¿no? Eh, bueno, eh, le dos me voy a decir que llevo tu directo. Que, pero claro, puto directo puto directo nomás si es siete de abril del año 2016 mil son las veintidós y cero minutos de la noche, si no no es puto directo, y puto diferido. O está en otro horario. Eh, vale, ya lo sé, que ya me dijeron que hay gente que siente esto a través de otros usos horarios. Y bueno, ya por último, eh, el que yo seguro que estás sintiendo esto en puto directo ¿eh? Eh, sería lo más normal. Y el, el Madero, ¿eh? el señor policía que siente Radio Cuca mientras les 24 horas, eh, te ha identificado en el chat como el West 131. Hola West 131, que te sella ¿eh? Leve la Noche. Aunque bueno, te tocó te lo de lo desenterrado de Cuca, o sea que supongo que no, pero bueno, eh. Ah, que que todo venga a, a decir la, la emisora, ¿eh? el, el dial de la emisora, los medios para pa sentir esto, ¿eh? la fecha de hoy, la hora, toda tal y no digo que eh, cuál es este programa. Este programa y anedonia. Hola, buenas noches. Yo soy el anedonico miserable. no hay nada ni como que esta ser está un que lo lleva a dios eh? pero bueno al, al, andamos de la semana estaba un poco más eh, que me llevaba a dios que ahora ahora lleva a mí menos ya lo sé que llegué que también un, una frase fecha porque personalmente yo que, que opino que, que que no hay motivo ningún para creer que, que exista ningún dios eh? Pues bueno, oye, no tiene mucho sentido que, que yo diga esto de que me lleva a Dios, que me lleva a Dios, ¿qué quiero decir? que me lleva a nadie de la nada, ¿eh? una cosa que no existe, o sea, que no me puede llevar, para eso, para qué lo digo. Bueno, son reflexiones, pero bueno, si yo digo eso, ¿eh? más o menos me, me entendéis. Eh, igual lo que pasa es que me convenía más decir eso de, oye, pues todo cabreado o tal. A principios de semana, sobre todo, estaba muy muy cabreado porque bueno, pues oye, eh, voy viendo una conjunción de, de, de cosas que, que me disgustan ¿eh? y veoles en bueno en, en muchas en muchas manifestaciones diferentes, ¿eh? vales en muchos sitios, veoles en muchas cosas. Lo que pasa que bueno pues muchas veces veoles eh, fenómenos que básicamente afecten a otros otros personas a otros individuos ¿eh? y eso pues bueno no me quita de no me quita de velo. pero pero bueno no, digamos que como no me toca tan de frente eh, puedo hacer una valoración a lo mejor más de tipo eh, racional ¿eh? ...o hacer un, una reflexión un pensamiento Lo que pasa es que cuando toquen a uno, pues bueno, digamos que la reacción y más tirando emocional. ¿eh? Eh, Las emociones que no dejen de ser a lo mejor eh, demasiado diferentes a lo otro, pero bueno, sí que son a lo mejor más, más candentes, más, más irreflexibles, más, salen, más, salen más de golpe, ¿no? Sí, bueno, son mayores y eso. Pues vos, eh? seguramente. Que, que yo estoy un poco, por los míos comentarios que he hecho algunas veces, por las míos reflexiones, estoy un poco a, a disgusto, eh, un poco eh, no perfectamente adaptado digamos al, al mundo actual y a la forma de, de furular del, del mundo actual. Eh, una de las cosas que a mí me muchas veces comenté que me pone malo especialmente porque eh, afecta mucho a las personas que tienen las capacidades disminuidas, las personas que tienen la, eh, que, eh, tienen la su autonomía bueno pues de alguna manera eh, discapacitada ¿eh? digamos por ejemplo yo sabéis que eh, bueno pues que es potrico mucho contra el tema de ¿eh? Este de, de que más o menos en la sociedad está implantándose la idea de que todo el mundo tiene acceso a, a internet bueno, y, y, bueno, sí, acceso a internet y acceso a los dispositivos electrónicos ¿m? y a los dispositivos del mundo como llaman este de, de la comunicación de la información y la comunicación y... Que todo el mundo, además de tener el acceso, eh, sabe usarlos. ¿Mm? Y bueno, pues no tienen por qué saber usarlos. Y mucha gente dice eso de, bueno, pues eh, ya que tienen que aprender, ¿no? Y es como, comentábamoslo un día aquí, hay quien dice, oye, ya como la alfabetización de leer y escribir. El que no sabe no le queda otro que aprender, claro, ¿no? no van a usar señales de fumo que bueno, son bastante más complicadas todavía que, eh, que que la escritura bueno, imagino porque yo ni siquiera no tengo ni puñetera idea del fundamento interno de las señales de fumo de la su estructura de la gramática que puedan contener no tengo ni puñetera idea o sea, no lo conozco pero bueno, precisamente a lo mejor porque no lo conozco ¿eh? digo eso de digo eso de, de que me parece mucho más complicado que, que el lenguaje eh, escrito ¿eh? Hombre, <ríe> por ejemplo, también al cuarto una vez que, que una persona me ha dicho: Oye, el alemán lleva una lengua bien rara, falen muy raro y muy complicado y muy difícil y tal. Y yo decía: Bueno, hombre, pues lógicamente eh, supongo que los alemanes a lo mejor opinen lo mismo de, del castellano. No, no, pero el castellano es muy fácil, lleva a hablar normal, pero pero el alemán lleva a hablar muy raro. Bueno, a lo mayor, esa persona pues tenía eh, alguna carencia en lo que lleva la empatía, la emoción de, de empatía, la capacidad de empatía, perdón, no la emoción, el ser capaz de ponerse en el sitio de los otros. A mí, igual sí, porque al me esto comentó, me lo. después de un viaje a, a Alemania, ¿no? Y decíanme eso, de los Alemania, son todos un, unos goches. Sé, pero ¿goches por qué? Oh, vamos con las piernas sin depilar y. Digo, coño, pero si son yes y lo, lo raro y es precisamente lo que se falla aquí, ¿no? Eh, cercenar un, una, un elemento físico del, del organismo, ¿no? Y no sé, no sé qué función pueden tener los, los pelos de los pates, pero bueno, yo cuido que. Ya, Si lo pienses, bastante más bastante más eh, complicado y antinatural y, y extraño, pues el, el arrancarlos, eh, el afeitarlos, el depilarlos eh, de cualquier manera, que el dejarlos ahí, ¿no? Pero bueno, pues, yo qué sé, pues esta persona seguramente nunca no pensara que podía existir otra cosa diferente de la necesidad de, de depilar las piernas de, de las mujeres, ¿no? Bueno, pues, en fin, bueno y, y ahora cada vez más también les de de los hombres. Yo confieso que tuve ¿eh? en plan de coña, eh, no fue verdad, no un, un oficio en serio nunca, pero pero miraba yo en plan de coña lo que costaba un, una depilación láser de estos de definitives. ¿Para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, porque tenía una fortuna de quitar pelos de la, de la bañera, de verdad. Y era por eso, no ya era por otra cosa, no ya era por estética ni nada. A más, oye, pues eh, supongo que hasta cierto punto eso abrigará, ¿no?, un poquillín. Pensamos que lle poco, pero bueno, pues los pelos del espate, del de pecho y tal, seguramente que un poquillín abriguen, ¿eh? un poquillín abriguen. O sea, que, que quitarlos lle una locura. Hombre, igual que sé yo. Eh, en un país cálido y tal, pues puede tener sentido, porque precisamente... Lo que, quie, lo que quiera una persona sea estar lo más fresquina posible, ¿eh? sin necesidad de, eh, de, de, de, de un elemento que ya aporte calor, aunque sea de su propio organismo. tú que, bueno, si los pelos de las personas, yo nunca lo. Mira, nunca cayera en ello, pero si los pelos de las personas se igual que los de, por ejemplo, los perros, ¿eh? pues no, pues la, la pelambrera a los perros también, también los protege del. del calor del sol bueno que coño, a nosotros mismos también nos protege por ejemplo el pelo de, de la cabeza ¿Mm? yo tengo la experiencia de llegar el, un día de verano y digo, oh, estoy muerto calor, borrápame el cero y pegame un rapado tremendo, y claro, salgo y, y tengo un pascalo todavía, <ríe> lógicamente, y me por, por cierto, me el cuerpo cabelludo, hubo una vez que se me quemó, que decía ¿por qué se me quema? Digo, claro, porque fui gilipollas, y ¿eh? rapelo, y luego sentéme en un banco al, al sol, ¿eh? claro, normal, quémóseme, ¿eh? que no está de ello. Pero bueno, de, de todas estas eh, incongruencias venían ¿eh? <ríe> nada más porque bueno, pues efectivamente hay una carencia eh, de empatía general eh, que lleva a las administraciones sobre todo y bueno por supuesto a los más esborreguiles que siguen lo que dicen las administraciones, lo que dicen los poderosos, a pensar que bueno, pues que... todo el mundo tiene una cierta facilidad de, de acceso a esas nuevas tecnologías de la información y la, y la comunicación y bueno pues yo muchas veces comenté como sabía pues, muchos casos que llenes sangrantes porque bueno, sobre todo pensando en la las personas, bueno, pues mayores que igual ya no llegue, pues con mucha gente de ay llegue no quieren, no ponen empeño en aprender, no muchas veces no tienen la capacidad de aprender, la capacidad de aprendizaje llegue una más de las funciones del organismo y todas ellas, todas esas funciones, de más o menos la mitad, más de la mitad de la de la esperanza de vida de la persona, pues empiecen a deteriorarse. que hay mucha gente que que muere con les funciones estes mentales por ejemplo les funciones de aprendizaje en perfecto estado claro que sí igual que hay gente que que muere bien bella y que tiene bueno pues que funciona muy bien el sistema respiratorio muere por otra cosa bueno pero también es verdad que a la mayoría de la gente estadísticamente a la mayoría de la gente que va llegando al extremo de la esperanza de vida, pues seguramente todas las funciones en general Furulen un poco peor, se deteriorarán en alguna medida, un es más y otro menos. La función de aprendizaje no deja de ser una función orgánica más. Y como función orgánica más, pues también está sujeta al deterioro y una forma de deterioro pues es la edad. La edad es el organismo y una máquina que, que va estropeándose con el tiempo, va gastándose. Bueno, pues precisamente por eso muchas personas no son quien ya cuando llegan a cierta edad para aprender una cosa que bueno, pues que hasta cierto punto tiene la su complicación como el acceso y el uso de las de les tecnologías, de, de la información y la comunicación. ...bueno, de la información, y la comunicación y otras muchas... pero por ejemplo ya sabéis que, que expotrequé mucho un día... ...contra los tornos, ¿eh? los tornos de las estaciones de tren... ...porque personas que llenen autónomas... ...y que aprendieron en ese momento a, a utilizar ese medio de transporte... ...y a sacar el su billete y a presentarlo al... ...al, al revisor cuando pasaba... pues bueno pues ya habían perdido la capacidad de aprender una cosa nueva una cosa nueva más tan extremadamente complicada como eh, pues sí es complicada a nosotros puede parecernos no es una chorrada y puede parecernos tal pero bueno y he complicado eh, el meter un tique... Eh, bueno lo primero sacar el tique en una máquina ¿eh? que tienes que tocar una serie de botones bueno tactiles y eh, pantallas tactiles eh, y la táctiles perdón que que dicho me hicieron eh, unos amigos que no se dice tactiles eso suena a los chándales de, de tactel ¿eh? esos es que de los de los de los yonquis y los poligoneros y tal no no lle de tactel Y no hay pantalla táctil, y pantalla táctil. Bueno, pues eso, que es muy complicado, que es muy complicado y que, bueno, pues que en ausencia más de una persona que más o menos te vaya guiando, pues sí, extremadamente, extremadamente complicado. Una cosa muy similar ¿no? ocurre con el tema del de, eh, uso de, de, de estas tecnologías de la comunicación. Eh, y es muy difícil eh, que sustituyan a una persona al contacto personal mm, falé un día del tema de los bancos de cómo cada vez más pues por ejemplo los, los bancos van mm, imponiendo eh, a través de bueno pues de de, de comisiones de el uso de estas es nuevas tecnologías que quieres ir a hacerlo a la oficina con un paisano, vale, pero todos cuesta te perres, que lo faes a través de, de internet, por ejemplo, ah no todos no te cuestan les perres claro, ellos aforan les perres, entonces uno puede decir, ojo oh, joder, pues pierden perres, porque, eh Valía ellos más una comisión no tan des descomanada, ¿eh? una comisión pequeñina, pero que no hubiera posibilidad de hacerlo a través del Internet. Entonces, oye, todos viven todos a la oficina y, y todos pagaban un poquillín y al final el banco ganaba más, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que con toda la gente que, eh, que echen a la puta calle y toda la gente que no contrate, todos los oficinas que cierren, pues ganen muchas perres. ¿eh? Bueno, por supuesto, si, siguen chupando del nuestro, del nuestro dinero, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno. Un caso más que no lleve un caso extraño, ni un único, ni mucho menos. Eh, muchos otros trámites con la administración y cada vez más con empresas privadas, especialmente las que tienen un monopolio, les que bueno pues se ponen de acuerdo unos cuantes poderosos para pa formar el tema, para tomar una decisión conjunta, pues es necesario hacer las cosas de, de esa manera. Ya os pues digo, es muy complicado y no me gusta porque hay personas que, que no pueden. Bueno, pues yo enfademe especialmente esta semana. Bueno, pues porque ya, ya me pasó una cosa que que no me que no me gustó. Fui a una agencia de colocación. Ya sabéis que estoy siempre o en paro o en precario o cosas por el estilo. Yo he toda la puta vida. Tampoco tampoco es sorprendente, ¿no? no lleve nada sorprendente eh, llevo sin nada mucho tiempo siempre y curioso porque prácticamente todo ese tiempo tuve casi todo trabajando pero siempre trabajos eh, cortos eh, unos pocos horas eh, unos pocos días eh, pues cosas así nada y bueno pues muchas veces tiré de, de esta agencia de, de colocación que lleve como se llamen ahora también más que una agencia de colocación en los momentos y era bueno pues una fundación de ayuda a presiones con unas determinadas capacidades y particularidades bueno la historia que fui muchas veces y la verdad que siempre me siempre me bueno pues me provocó una buena impresión consiguieron buenos trabajos muchas veces a través de ellos con, con esos procesos de, de intermediación laboral y sí, siempre me siempre me gustaron. Bueno, pues el hecho y que, eh, en antes, ¿no? tú vives allí a, bueno, pues a actualizar los estos datos, eh, a decir, oye, pues mira, tú vives haciendo esto, este tiempo, aunque hay que no vengo, Fici estos dos cursos y entonces igual te preguntaba venga, pero espera, espera, esto que me cuentas, o sea que estuviste trabajando de no sé qué cosa, y ¿eso qué significa? No, pues esto y lo demás allá, el otro, ah, vale, bien, tal. vamos, que más o menos así los, los técnicos que trabajaban allí, oye, pues, pues sabían, ¿eh? y sabían si valías para pa una cosa, para otra y tal, Bueno, pues esta vez la verdad que llevaba tiempo en sin pasar por allí. No sé si de nuevo o ya eh, de un tiempo. ¿m? Llevaba años sin en, en pasar por allí. Y bueno, pues fui para allá y, y resultó que en cuenta de ¿m? de hacer esta entrevista, como hacíamos otras veces, en cuenta de eh, resolver los duldes para que conociesen más o menos el historial laboral y, y demás. Resultó que no, que sencillamente me explicaron la manera de hacerlo yo mismo a través de una plataforma informática. ¿Mm? De manera que, bueno, pues eso eh, suponía una serie de cosas. Una primera cosa, y que, bueno, pues yo ya no voy a volver a allí. porque, claro, si yo lo que fajo cuando voy, básicamente. actualizar los las cosas no actualizar los, con los nuevos conocimientos los nuevos puestos los nuevos las nuevas formaciones que tenga pero claro a ver, si resulta que todo eso puedo hacerlo a través de una plataforma informática y se si voy allí todo lo más lo que hay y facilitarme porque bueno pues como no en todas las personas contrariamente a lo que ¿Eh? a lo que quieren hacernos nos quería ir. Como no todas las personas tienen de todo y como no todas las personas tienen ese acceso a Internet, ¿eh? pues allí facilitente que lo hagas allí en unos ordenadores ¿eh? que tienen ellos. Vale, bien. ¿eh? Pero yo como no me falta, pues no tengo que esperar ya nada. Bueno, pues, en fin, ese ya una primera cosa que no me gusta, porque a mí gusta me gusta tratar con la gente. más en concreto, en ese sitio gustaba, sempre me gustó mucho ir a tratar con esa xente porque son persones agradables que se ven, bueno, pues implicades en en la xo tarea bueno, pues polo visto les coses van van cambiando y agora ya el contacto personal, pues ya non é necesario agora vale con rellenar una plataforma la base de datos hai que rellenarla Ahora, una base de datos que ponte lo todo tan fácil, que no ya es necesario que tú pongas allí, por ejemplo, el nombre de tu puesto de trabajo, tal. No, no, no. Tú pones una letra sola y ya te sale un listado automáticamente con todos los puestos que, que empiezan por esa letra. Claro, el problema es que si tú trabajaste de una cosa que no te y que no te en esa lista, pues pones otra, como me decía la, la rapaza que me hizo que me la... Eh, la de explicación del sistema eh. nah, no pasa nada pones algo que se paeza ya pero bueno si pongo de algo que se paeza y, y no te explico a ti o a nadie qué es lo que hacía exactamente ¿m? una de las cosas que siempre si alguna vez pasasteis por algún proceso de, de orientación laboral eh, Eh, una de las cosas que son muy importantes con estas cosas y por ejemplo para construir el, el currículum o más todavía más importante para acudir a, a una entrevista de trabajo y el de explicar muy bien eh, o de manera muy bien a ver, a lo mejor alguien interpreta lo de muy bien como soltar una reta fila bien larga de las cosas que facíes y de qué consistía el tu trabajo no, no Eh, más bien conciso ¿m? lo más conciso que puedas pero al mismo tiempo lo más lo más claro ¿eh? entonces bueno pues es allí una manera ¿m? de que el, bueno pues de que una persona entienda aquello lo que ofreces ...todo lo mejor en el tu currículum pones una cosa que a ti te parece lo más normal del mundo porque volviendo al tema de la empatía ¿eh? que decíamos en antes participa ti sí, para al es lo más normal del mundo tú entiendeslo perfectamente ¿eh? claro, pero hay que ponerse en el sitio del otro y, y pensar oye, entenderá esta otra persona entenderá todo el mundo ¿eh? esto que yo quiero decir bueno, pues hay que explicarlo un poco entonces claro <risa> si resulta que vas a un sitio que se dediquen a eso, a la orientación laboral y, y precisamente ese primer punto ya pues no lo ¿eh? no lo contemplen Porque tú resulta que tienes que poner en una plataforma automática eh, si no viene a lo que tú hiciste ¿eh? tienes que eh, tienes que poner de algo pasivo <risa> pasivo o sea que además bueno pues decíamos algo que suene pasivo yo joder pero pues, no se pade nada no ¿Eh? o a lo mejor resulta que en un sitio estuviste y hiciste más de una cosa ¿eh? cubriste más de un puesto Hostia, y claro eso no se puede poner ¿eh? no se puede poner porque eh, tú pones un puesto y un puesto y una experiencia y no puedes poner dos que tengan las mismas fechas porque claro lleva ¿eh? nah. una lleva una lleva una jodienda lleva una jodienda Era putada, pero yo personalmente no voy a ir más a ese sitio, no voy a ir más porque entre otros cosas diría, pero para qué vienes?" Que que no te explicamos ya cómo se, se pone esto en, a través del de ordenata de la tu casa. ¿ya? Una pena, una verdadera, una verdadera pena, pero pero bueno, eso eso eso pasa eso es lo que hay lo que hay y pues bueno habrá algunos que digan joder pues sí pues buena ganas tienes tú de tener que estar tiendo a la oficina del sitio ese y pudiendo hacerlo desde casa mira mira qué cómodo lle vale, bueno ya sabéis cuál es mi opinión sobre la comodidad no ¿Eh? no, no soy yo precisamente un, un gran defensor de de si de seis días de ah, la comodidad yo pienso que la comodidad ¿eh? Normalmente no lleva un valor, no, no lleva no un valor, lleva un demérito cuando da algo lleva cómodo. Yo personalmente pienso así: ¿no? No, que, ¿eh? si da algo te duele, lleva ¿eh? muy cómodo tomar un alchésico y decir: ¡Dolete! ¿eh? Pero claro, no más que duela, no más, más que te esté avisando: oye, este pie da algo mal, por eso cada vez que pisas duele. ¿eh? Va a decir, oye, no pises así, ¿eh? que estoy pie está mal. ¿no? Duelte precisamente, no pises así, pisa por otro, porque si pisas así, na, seguramente va a seguir estopeándose, ¿eh? va a estopearse cada vez más. Claro, tomes un analgésico, ¿eh? y como deja de doler, ¿eh? pises tranquilamente. Claro, luego duelte más. ¿eh? Pero porque, claro, si seguiste forzando ahí en el sitio, duelte más. Bueno, pues sí, pero llegué tu muy cómodo, Ah, pero yo pienso que la comodidad no lle, ¿eh? no ya lo mejor un valor. Ya os digo, no lleva un valor. Yo, aunque ya os digo que trabajo poco, ¿eh? curiosamente debe decir ahora, trabajo mucho eh, intenta, eh, intentando prevenir el deterioro de la función memorística ¿eh? personas mayores. Podríamos decir, digamos que trabajo muchas veces y muy a menudo, pero mucho no. Eh, entiéndome yo, no os preocupéis bueno pues eh, una de las cosas que están jodiendo la memoria de, de mucha gente y bueno que están jodiendo no lo sé si están jodiendo la o no pero bueno que yo personalmente como me dedico a esas cosas eh, abúltame que bueno que puede estar deteriorándola un poquillín en antes eh, por ejemplo cualquiera que, que pueda estar sintiendo esto tenía un montón de números de teléfono en la cabeza ¿eh? Tenía una asociación entre una serie de números que, en principio, no significan nada. Eh, con Tenía lo asociado con un rostro, con un nombre, con un, bueno, una serie de cosas, ¿no? Eh, cuando querías saber algo, bueno, pues, debes a... a Traballabaslo, a debes a buscar el dato en donde lo podías encontrar, una cicopata, en un libro, desplazabas te al sitio y tal. Ahora ya no, ahora eso ya, ya no pasa, ¿no? Por, por supuesto que ya casi nadie sabe los números de, de teléfonos de memoria, porque qué? Es? Ya te los dice en la partilla Y muy cómodo, en la partilla ya te lo dice. Eh, seguro que, yo que sé, a mí mañana, escáezes que me. ¡Hostia, cómo se llamaba este pueblo que estaba en. ahí alantrones eh, del Aramo, palantre, no sé qué y tal! Oye, pues en antes, a lo mejor, pasabelo. pues yo que sé, pues tenía que salir de, de la miocasa, casa, eh, ir a la, la biblioteca, en la biblioteca buscar una serie de, de libros o de enciclopedias donde pudiera venir el dato, buscarlo y decir, meca, mira, sí, este. El hacer todo, todo ese labor contribuía al bueno pues al establecimiento de una serie de conexiones neurales. que seguramente pues, bueno, estuvieran eh, redundando en el reforzamiento de esa función memorística. Ahora, que yo no me acuerdo de ese dato, cuatro tecles en casa, ¿eh? y ya está, ya está, ya está. Yo, por ejemplo, porque soy un pasota y un despreocupado, ¿eh? y siempre os digo eso de en este programa no esperéis sentir ningún dato fidedigno porque yo no los doy, ¿eh? Los datos fidedignos y yo no somos amigos, pero porque soy un vago, ¿eh? ¿Eh? Pues puede, soy todavía más, más cómodo que las comodidades que estoy, con todos los que estoy explotando y podría. Yo tengo aquí <coughs> delante un par de en la radio, tengo un par de ordenadores con conexión a Internet. Podría mirar cualquier dato que yo que yo quisiera en cualquier en cualquier momento. ¿eh? Sí, tranquilamente. ¿eh? pasa que bueno eso, eso, eso. pa, pa con yo más todavía que que todo eso porque paso de ir que dar los datos y mucho pues cómodo eh, a la Vega busquéis vosotros <risa> bueno por eso yo porque soy un miserable joder por eso soy en la zona un miserable pero lo, la gente normal eh, si quieres hacer las cosas bien lo que faltaría y era sería oye pues buscar la información que quieres dar tener aquí y tal En antes, en antes, ¿eh? en antes igual, hacer un programa de radio serio, pues implicaba, y una de las protestas, protestas no porque, el que fae radio quille porque quiere ¿eh? pero bueno, una de las calles de mucha gente, una de las excusas, entre de lo que cabe, para pa no, pa no hacer radio, para dejar de hacerla, oye, pues lo costoso que lleve preparar las cosas bien, y es ahora que tenemos las comodidades es de de acceder rápidamente a la información y poder retener de modo efímero. Antes había que bueno, pues que codificarla bien, tenerla dentro para después recuperar. Ahora ya no fa falta, no fa falta todo eso. Y ya no digamos cuando, eh, si ya en un el mi caso, ¿eh? Yo soy vago de los de mirarlo rápidamente por, por Internet. Sí, sí, no, yo es potricario es potrico, pero después caigo también, eh. A ver, ¿eh? nunca yo todavía no de los analgésicos. ¿eh? A mí, porque bueno, supongo que porque tampoco nunca me dolió tanto, ¿eh? me dolió con tanta intensidad como para tener que, que tomar un analgésico para poder seguir con la, con la mi actividad habitual, eh. El dolor nunca fue tan fuerte como para impedirme seguir con las mías funciones, pero bueno, si, si fuera si el caso, pues seguramente sí tomaría los analgésicos, pero bueno, por mera comodidad, de momento, eh, no los tomé, no los tomo, cualquier día que haré, eh. en ese caso, por ejemplo, no soy... No soy cómodo, no soy de la comodidad. Eh, lo de en un día las oficinas, la oficina del banco, otra oficina, tal, y hacerlo desde casa, telemáticamente, como lo llamen, pues tampoco a mí presta ir a los sitios y hablar con la gente. ¿eh? Mirad lo que os digo, ¿eh? que había un recibo que no tenía domiciliado lo pagaba una vez al año. ¿eh? Y yo cada vez que digo, la persona que me lo cobraba más, pues era una persona que me... que me calle bien y que me estaba hablando un ratito con ella, todos los años me decía eso, pero no te llevas cómodo domiciliarlo y así nada ya te pasa por el banco y tal. Y yo decía, ya, pero yo que si lo domicilio, no vengo a vete, ¿eh? Y yo vengo a vete nada más una vez al año. ¿Mm? Pues oye, préstame vete. Luego si no, ya nun, igual no te veo más, nunca más. ¿eh? y era más cómodo, ¿eh? ya era más cómodo porque si no tenías que ir, todo, no tenía que ir a pagarlo. ¿eh? ya muy cómodo porque me venía, pero a mí la comodidad, pues en ese caso, no sé, o a lo mejor lo que pasa que yo tengo un, un, un concepto de, de comodidad diferente, ¿eh? Puede ser eso, pues eso también, puede ser que, que tenga un, un concepto diferente, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues lo que lleve comodidad para otros para mí no lleve comodidad. qué sé yo. ¿Mm? Historias, ¿eh? Historias. Pero luego más hubo una una segunda cosa que que, que esta semana me cabreó, y que fue la que me cabreó. Esta primera, la que vos conté hasta ahora, yo cuido que ni, no me para cabrearse, ¿no? Y para, oye, pues a lo mejor para disgustarse un poquillín, para pa decir, joder, vaya, vaya mundo de mierda que nos ven arriba, ¿no? Y es más, más que para... para pa, mm, pa airarse eh, y para antesteces eh. y bastante triste yo el decir joder pues yo que hice este día yo prestaba pues, a ver a la gente eh, en cuenta de que fuera una máquina a la eh, a la que me la que a la que tengo que dirigirme no pues está mucho más ver, ver a una persona eh, una persona física bueno pues desgraciadamente eso no puede ser y triste más bien eh. Bueno, pero hubo pero una cosa también que me, me cabreó, ¿eh? me cabreó un poquillo me cabreó, a lo mejor no tenía que cabrearme porque ya debiera tener asumido que yo el pensamiento general, ¿eh? la opinión general, yo no quiero decir con la opinión general y problema mío, ¿no? me jodo, me jodo y, y debería tener asumido que de vez en cuando pues alguien va, va a tocarme las narices con el tema. Pero llegué, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, y acabo, acabo chinándome. Eh, yo, descánzame, eh. a ver, veisme y sois en principio una persona normal, con una vida perfectamente normal, como la de mucha gente. Pero bueno, pues, de algunas cosas, y luego decir en muchas cosas, pero no, no son muchas, en, en algunas cosas, yo soy diferente, ¿eh? yo y seguramente un ciento de las personas que me estáis sintiendo o que sin sí, sentirme han perí, eh, que no soy yo en ningún caso ningún raravis. eh, pues, oye uno, uno más que anda por ahí. Eh, por ejemplo, uno de una de las cuestiones que bueno pues en las que soy un poquillín heterodoxo si quieres, heterodoxo sencillamente denuntar una cúspide de la campana de Gauss, ¿eh? sencillamente eso, ¿eh? no, no más, no más Ahí somos menos, pero somos unos cuantos un no soy yo, ni tal bueno, pues, ya que para mí el trabajo no es lo primero ¿eh? no es lo primero entonces, oye, pues a mí si me ofiertan un trabajo, pues, bueno, pues puede eh, interesarme por interesarme en función de muchas otras cosas ¿eh? oye, por supuesto, vamos a ver si llegara el momento de que yo pasaré fame, ¿Eh? o tuviera necesidad de, de, de, de, de, de un mínimo que, que en realidad y para lo que se trabaja o, o para lo que yo opino que, que es el trabajo, ¿eh? para conseguir cubrir ese mínimo de, de necesidades ¿eh? que bueno pues que son el calor la, la comida eh, bueno pues esos pocos goles que a lo mejor no eh, no hay otro medio de conseguirles que sea a través de eh, el, el desempeño de un trabajo a cambio de perres ¿eh? bueno pues entonces es, a lo mejor si llegara a tener una carencia de esas necesidades básicas pues sí que a lo mejor no me quedaba otro que coger <coughs>, cualquier trabajo fuera de la manera que fuere Pero bueno, lo dicho Yo, y seguramente Mucha más gente Entendemos que el trabajo y un medio, no un fin El trabajo Llega un medio bueno, Puede ser también un fin ¿no? Porque, oye, pues estar haciendo Hay gente que tiene la suerte De estar haciendo un trabajo A través del que consigue Cosas que a él le gusten Por ejemplo te iba poner un ejemplo. Te decir, por ejemplo, si el mi trabajo, el salario, el venir a la cuca y hacer anedonia, pues yo estaría contento. No, no en el caso porque sería imposible que yo pudiera hacer este programa a cambio de perros. No, no, O sea que eso podéis borrarlo. Pero bueno, a lo mejor si sí hay personas que, que fallan radio, incluso en esta misma en esta misma radio, eh, que ellos gustaría que sería la realización vital, poder dedicarse nada más a esto y bueno, pues tenerles necesidades cubiertas y decir, hacer esto como un trabajo salarial. De hecho aquí hubo casos de, de programas ¿sí? que empezaron a hacerse aquí. Y acabaron en emisores comerciales, ¿eh? donde ellos pagaban una serie de perros por hacer ese programa. ¿eh? Y bueno, pues el programa seguía siendo igual porque ya de una temática a lo mayor que no ni influía en el tipo de, el tipo de emisora. Ah, en Edonia yo cuido que no se podría hacer en, en un sitio de esos. Yo cuido que, que no, bueno. A más que iban a poner el contrato. A ¿Eh? Edónico eh, Miserable la... <risa> no, no. No puede contactarse a nada Miserable. A nah. más Edónico Miserable, nada más existe Radio Cuca. O sea que <risa> en cualquier otro sitio digo, ser un problema. Oye, pasado por la oficina a firmar. Voy para allá. Ah, firma aquí, ¿no? Pero aquí ponen nada de lo Oye, si no oyes tú, no, si hay otro que sube para la noche, no más. Bueno, pues, oye, podría ser, podría ser una, una, una cosa de esas, ¿no? ¿Mm? <risa> no, bueno, pero bueno, si sí existen casos los que a lo mejor el el trabajo puede sumar, ese, bueno, pues, ese, esa actividad. que para cubrir necesidades, eh, que se falle a cambio de perros, y que a lo mejor resulta que también, eh, aparte de eso, pues bueno, pues es capaz de, de ser parte o todo de los fines de una persona, las cosas que, las actividades que desarrolla en el, en el puesto de trabajo. Pero en la mayoría de los casos, yo cuido que, a ver, no tengo datos estadísticos, pero para mí que más o menos podemos presumir, que en la mayoría de los casos no el que En la mayoría de los casos el trabajo es un más un medio que un fin. ¿eh? Eh, se trabaja para conseguir eh, cubrir esos mínimos y a lo mejor unos excedentes de perres que te sirven precisamente para ¿eh? invertir en nuestros fines. ¿eh? por ejemplo qué sé yo eh, a uno que tiene como afición pues la equitación y una afición como cualquier otra bueno pues lo mejor tiene que trabajar ¿eh? para conseguir por un lado cubrirles unas necesidades básicas y por otro ¿eh? pues conseguir unos excedentes que permiten mantener un caballo ¿eh? Eh, ir a carreras eh, o bueno o sencillamente tener un establo ¿eh? una corte <ríe> donde te mira esto yo caso de esos de ¿eh? les va que es a, a la corte a la cuadra los caballos al establo <ríe> y luego va y pega mamita mami también bueno pues eso una corte para el caballo coño <ríe> bueno eso o cualquier otra o cualquier otro tipo de, de afición de fin ese mesmo de verdaderoro fin al fin nunlle otro que disfrutar y dar un poco a gusto mientras mientras pasamos por aquí no supongo pasa que x que te a gusto de una manera xente que está a gusto de otra xente que no te gusto se los demás non te a gusto también en mayor ou menor media y mayor o menor dimensión xente que non está a gusto porque el mundo y mierda era mayor de la xe en el mundo no está a gusto también bueno Eso, pero resumiendo, que el trabajo para mí es un medio, eh? no es un fin. Eh? Y entonces, bueno, pues a mí en determinados momentos eh, propusieronme oportunidades laborales que una persona que, oye, pues para la que el trabajo sea lo primero, pues estaría encantado porque, oye, pues trabajos cualificados y muy, muy... muy guays y muy bien considerados y tal, ¿eh? y bien pagados incluso, pero que bueno, pues para una persona que, bueno, pues que tiene otras preferencias, ¿eh? como son, por ejemplo, estar cerca de, de la familia, eh, vivir en un sitio que resulte medianamente agradable, ¿eh? pues a lo mejor precisamente chocan con esos aspectos. Y entonces yo, no, pues rechazo el, el el trabajo este porque no me A ver, no cubre lo que yo necesito. A mí no me vale nada, pues eso. Tener, eso, un trabajo muy guay, muy, muy prestigioso y tal. Si resulta que me impide, torrarme, pues hacerles cosas que a mí me gusta hacer. A mí no me gusta, no hay muchas cosas que me gusta hacer. Hay muy pocas. O sea que en realidad pasa que bueno, es es como soy heterodoxo, ...pues también choquen un poquitín con la... ...con la heterodoxia... ...con la, terodo, con la ortodoxia, perdón... No ...con la heterodoxia, choquen con la ortodoxia... ...esa de, oye, pues... ...ante todo ante todo el trabajo... ¿eh? ...mira, y a mí hay una cosa, sobre todo... ...bueno, según van pasando los años... Soy ...cada vez más repugnante... ...eso, como toda la gente, según va cumpliendo años... que eh, ...cada vez es más repugnante... Eh, ...entonces yo... ...bueno, pues, cada vez... ...todo que reconocer que igual también... ...viene un poquñín de... viene un poquillín de que, por fortuna, yo tengo muy pocas necesidades y que, por fortuna, cubrirles mis necesidades y es fácil, eh, que, bueno, se es entonces y eso de, de estar todo el puto día trabajando, pues, a lo mejor, mm, no ni me veo, no ni veo so aquello, ¿no? Especialmente cuando yo, igual, no necesito, no tengo falta. Yo hay mucha otra gente que... Bueno, pues mucha gente que pensó, eh, que nunca pensó en esto, y pero mucha gente que también lo piensa y que también actúa así, no, no. Pues que no necesiten tantos perres como para tener que trabajar tu día. ¿eh? Igual se arreglen con menos perres y trabajar menos, ¿no? Eh, igual entienden que bueno, pues que un trabajo físico que, que iba a destrozar poco a poco. o un trabajo eh, intelectual, no eh, hay palabra, que, que bueno, que ellos va a cargar, ellos va a estresar, y, y, y va a ser muy difícil desconectar, pues que a lo mejor prefieren ¿eh? prefieren un facelo, ¿no? si pueden permitírselo, y tienen las necesidades básicas cubiertas, ¿eh? de alguna manera. Bueno, pues en el mío caso, ¿eh? por ejemplo, uno de los míos... requisitos de requisitos que esto queda muy muy muy fino muy ¿eh? muy gilipollas no esto de decir requisitos bueno pues no sé podríamos decirlo de otra manera una de, la, de los de mis uno de mis barreres que no quiero cruzar que nunca quise cruzar pues no sé yo desde de muy mozo salieron me a ver yo estoy hoy estoy van a decir yo, yo yo yo Pero, a ver, cuando digo esto, digo enseñarle la mucha gente ¿eh? y salen oportunidades para pa marchar a trabajar fuera de, de la, el, del sitio donde vive, del sitio donde creció. ¿Eh? Mucha gente te ha encantado, porque yo precisamente lo que quiero es marchar y conocer otras cosas. ¿eh? Mucha gente también dice, bueno, pues eh, compénsame yo en un día que quisiera, pero pero bueno, pues sí, mira, tengo que ganar, pero no tengo esas necesidades básicas cubiertas. O entiendo que hay una inversión para después poder tornar y, ¿eh? y estar aquí que yo no quiero estar. Bueno, yo desde muy mozo, ¿eh? la verdad que nunca quise salir de aquí. Yo aquí, por un lado, estoy bien. Estoy bien o bueno, estoy eh, donde me ha sido mal. ¿eh? Este sitio no me disgusta. ¿eh? Hay otros sitios que me gustan mucho, claro que sí, pero es que luego hay otra cosa. ...que llegue el, el, el sitio en el que uno vive... ...no es solamente el espacio físico... ¿eh? ...son muchas otras cosas... ...son por ejemplo la, la gente... ¿eh? ...la gente que está aquí... La, ...la red social... ...la red social que aunque ahora parece que, que red social... ...llena más el Facebook, que el Twitter y estas cosas... ...el concepto ya existía de mucho antes... ¿eh? ...y la, la red de relaciones que tienes con otras personas... Otras personas que ser La to familia, los tos amigos Fundamentalmente Pero lo mejor pues Esa persona Que que tan Nel chigre este al que tú vas Na oficina a la que acudes Desde xa vez en cuando Aunque agora Cada vez se acude menos A muchos sitios Porque ya se fan las cosas online Falas tú solo Igual da lo mismo estar aquí Que estar en ¿Eh? en madrid o, o el o londres ¿eh? qué sé yo igual y igual va todo en el mismo la misma dirección yo nunca quise marchar échase ¿no? en cara muchas veces ¿eh? este esta es el más hecho se me en cara también ¿eh? se me en cara a una persona que a ver que me conozca lo que me conoce desde, desde hay muchos años ¿no?, y que, pero bueno, que me conozco aisladamente, conozco una pequeña un pequeño segmento de ¿eh? la misma persona, de la misma vida pero claro, una persona que entiende que, pues, que a lo mejor eh, el trabajo yo lo primero ¿eh? una persona que no entiende como yo posible rechazar un trabajo ¿eh? cómo se puede rechazar un trabajo ¿eh? cuando toda la gente quiere trabajar y rechazo trabajos... ...porque si no cubren... ¿eh? ...si no cumplen lo, lo que yo necesito... ...pues sí... ...como ya que nunca existe marchar fuera... ...no no me pregunto... ...como ya que nunca existe marchar fuera... ...me afirmó que o sea, ...como nunca existe marchar fuera... ¿Eh? Eh, ...diciendo ya, insinuando... ...que igual es interpretación mía... ¿eh? ...y no era eso lo que quería decir... ...pero igual ya que yo estoy muy... ...muy, muy sensible... ...muy repugnante... ¿eh? Eh, ...yo entendí... Eh, pues, como nunca hiciste en sola día, jódete. <risa> no tienes trabajo, ahora y vienes aquí a pedir trabajo. Y cuando te eh, conseguimos algunos trabajos en casa de Dios, nunca hiciste decir jódete. Eh, pues, igual y que. Eh, igual no estaba diciendo más igual era más la, la mi interpretación, ¿no? ¿Eh? No me arrepiento, de todas maneras. Mire, que siempre digo eso de que eh, arrepiéntame nada más de las cosas que no fuego. ¿eh? Pero. eso tengo tan claro siempre lo tuve tan claro que yo no quería marchar de aquí ¿eh? que yo muchas de las cosas más importantes que tuve tuveles aquí ¿eh? y no quería no quería ir a otro sitio no veía la necesidad ni la lógica de marchar a, a otro sitio una vez que marché, porque bueno, una cosa allí eh, yo prefiero estar aquí Si hay que marchar, no muy yoñe, marcho. ¿eh? Una vez les que marché a un sitio que en dos horas volvía, si me hacía falta. ¿eh? O sea que tampoco estaba tan payado, dos, tres horas. Estaba aquí. Eh, cometelo un, un amigo ¿eh? y decíame, el, claro, claro, hay que ir donde está el trabajo. yo sé, si, no, bueno, a ver, yo fui aquí porque, bueno, pues... me interesaba en ese momento, eh, tenía falta de ganar unos perres y, y básicamente nunca estaba el yoñe. ¿eh? Y yo sí si quería, podía tornar para acá y, y estar con la, con las personas con las que quería estar, pues con una cierta periodicidad y una cierta frecuencia. ¿eh? Sí, así ya. Un... ¿Por qué hay que ir un entró el trabajo? ¿eh? ¿Por qué hay que ir dónde No sé. ¿Por qué Bueno, yo ya voy a ponerme eh, radical. ¿Por qué hay que marchar del sitio en el que vives? ¿Mm? Yo, mira, la, la persona más importante, ¿eh? no me olvida, el ser más fascinante que, que conocí fue, fue el miguelo. ¿Mm? El miguelo... trabajó de muchas cosas. Trabajó como un burro de niño, pero bueno... Yo creo que lo que más hizo, lo que más años ¿eh? estuve desarrollando... ...fue que trabajó en la construcción durante muchas décadas. ¿eh? Más de las es que yo voy a trabajar porque ya no me quedaría tiempo para... ¿eh? ...para trabajar todo eso antes de morrer. Me ¿eh? por pues, lo poco que llevo, lo poco que llevo trabajado. Bueno, pues él me contaba muchas veces eh, cosas de, de, de la subida laboral y demás... y una de las cosas que me contó muchas veces fue cuando de repente dejó de ver trabajo en Ubiel y los Ubiel tenían que ir a trabajar igual a Chichón y lo más curioso y que decía no llegue lo más tal y que había los de Chichón que deben a trabajar en Ubiel eso no tenía sentido ningún que veis vosotros tiene sentido tiene sentido que todos los mañanas autopista entre Bueu y Xixón hay un montón de coches de Bueu que van a Xixón y un montón de Xixón que vienen por Bueu ¿Hm? Tiene sentido que la gente de Xixón vaya a trabajar a Bueu y la gente de Bueu vaya a trabajar a Xixón. ¿Tiene Ponerlo a gran escala. Ahora como las comunicaciones son mejores, Pero y que los subió tan a que decir la los de Xixona obió y que que de Madrid, Que de Madrid a Barcelona. Más parece que tienes que decir que no lle, eh, no una opción, y que tienes que decir, si ves un currículum, de una persona que todo trabajando siempre por aquí, todo trabajando siempre Asturias, no marchó en ningún día, ve, este, vaya mucho más válido este que tuvo en Barcelona tuvo en Londres bah, conoció el mundo ¿Eh? un mundo todo exactamente igual ¿Mm? no, no, no deja de ser curioso ¿verdad? ¿Mm? hay muy poca diferencia entre las grandes ciudades acumulas mucho más eh, ¿eh? experimentas mucha más diferencia y conoces muchas cosas ¿eh? distintas a lo mejor si te mueves en un círculo pequeño Moviéndote 100-200 kilómetros alrededor de aquí, digo lo ya, ¿eh? por, por decir a lo burro, porque a lo mejor diría que como vete en 20-30 kilómetros, un radio de 20-30 kilómetros de aquí, conoces muchas cosas. ¿eh? Y como eso que decía yo muchas veces, o de alguna vez, no suelte por aquí, eh, que si vas a muchos sitios, pero vas en avión, por ejemplo, sí, pues yo puedo ir a. a Valencia en avión ¿Mm? conozco esto ¿eh? y conozco Valencia que se parecen mucho seguramente los básicos son prácticamente igual dos ciudades de un estado capitalista y tal más o menos de los dos de cultura católica ¿eh? no hay mucha diferencia es que no y los dos que se realizan pues más o menos los mismos trabajos pero si yo coño y en vez de hacer eso voy andando ¿eh? a donde sea ¿eh? pero voy andando o voy en bicicleta voy parando y voy viendo a la gente que no vive en una ciudad que, que a lo mejor vive en un pueblo ¿eh? y a lo mejor es ir poco a poco pues permíteme ver gente que vive en un pueblo de pescadores gente que vive en, en una villa eh, gente que vive en un pueblo de, de montaña ¿Eh? gente que vive en una población dispersa una población concentrada que tienen diferentes formas de cultura por ejemplo, yo que sé pues, una de las pocas veces que que he marchado aquí fue por un sitio donde resulta que la gente allí tenía básicamente la mayoría de la gente tenía eh, dos aficiones tres, perdón ...la caza, la pesca y jugar a los bolos... ...entonces bueno, pero eso es imposible... Y, bueno, ...una persona que, que vivió siempre en Oviedo, en la capital... ¿eh? ...que siempre estuvo aquí... ...o que tuvo una temporada en Madrid... ...y vivió en Helsinki y en Berlín también... ...pues igual no asume que pueda existir aquí... ...tan cerca de ¿eh? del sitio donde donde vive ahora... ...pues un sitio en el que bueno, pues los fines de semana... todos los poblinos, están ¿eh? llenos de, de boleres, y niños, y, y mozos, y mayores, juegan a los bolos, y hay una vieja de bolos allí, tremenda, bueno, pues, resulta que sí, y está aquí cerca, está aquí cerca, no hay falta de... ¿eh? Igual se conoce más eh, haciendo eso, que, ¿eh? igual llegó mira, de los dos sitios fuera que trabajé en mi vida, uno de ellos, eh, fui en bicicleta, sea ¿Eh? el día entero pero yo, un día, a ver, una vez ¿eh? un día iba siempre en bicicleta y una vez, pero pareciera que, que menos que conocer bien sí que a mí ¿eh? que conocer lo que había que fueran las mis piernas las que me llevaren ¿eh? Eh, no llegué cómodo, que no? ¿Eh? <risa> o, o sí, a mí pareciera más cómodo eso que que ir eh, a tocar o... o ¿eh? A ver, el que el autocar no cómodo, lo cómodo y de ir en, en, en coche propio. Que es que no tienes para un coche? ¿Eh? Como decían a mí, tiempo a? No, pues igual no llega es que no tenga para un coche, y es que no quiero. No quiero un coche. ¿Eh? ¿Para qué quiero yo un quemador de dinosaurio muerto? ¿Eh? Para estar más cómodo, para poder ir con comodidad. ¿Joder? ¿Para qué? Mira, y una de las cosas que más me prestaban de... los trabajos que tuve y que suponían en ayer Bueno, pues echar un tiempo todos los días... Bueno, todos los días, todos los días que viva ¿eh? en, en medios de comunicación de transportes públicos... Una de las cosas que más prestaba de tener esos trabajos... ¿eh? Y era pensar, qué guay... Voy a pasar una hora yendo... Sentado en el asiento del autocar... Yendo... ¿eh? Carro si vas en coche ya en un 10... Ay, no, pero llegues en antes Siempre que quiero yo llegar en antes ¿Qué tengo que hacer. ¿Eh? Igual ya, claro, espera, espera, espera, asociando. Claro, ahora pescánseme. Decíamos vos, eh, hay un momento de claro, hay que echar el día en, en trabajar y no poder hacer otras cosas. ¿eh? Trabajo para ganar perros que no tengo cuando gastar. Claro, entonces ahora entiendo y que lo que pasa y que como no tengo coche, ¿Eh? no tengo quemador de dinosaurio claro, échala he de Dios entre ir y venir, claro y si trabajes hay que tener un quemador ¿eh? para poder llegar rapidísimo y poder hacer otras cosas ¿Eh? claro, claro, claro y entonces caemos en la paradoja esa de, ¿eh? tengo un coche para ir a trabajar necesito un coche para ir a trabajar pero es pues, que necesito trabajar para pagar el coche ¿eh? <risa> porque claro, pues igual no tengo falta de, de ir a Madrid De ir a trabajar fuera porque no tengo coche. Pues igual, sí, sí, no sé. Pues ¿eh? Como no tengo coche, no tengo falta de decir. No tengo necesidad de decir. Y como hay otras cosas que para mí son bastante más importantes que el, que el trabajar, pereí, ¿eh? pero donde sea, pues a lo mejor precisamente precisamente por eso dejo, ¿eh? no tengo coche ni quiero decir. Hay otras cosas que, que me importen más. no debiera sorprenderme que bueno pues que me eh, que me critiquen por por tener estas ideas no son heterodoxas, la gente tiende a, a criticar lo diferente la gente a lo mejor tiene miedo de lo diferente no o o igual maquinen o igual eh, elucubren ¿no? o, o igual sencillamente podríamos decir que deliren de Lillen buscando una explicación de cómo es posible. Bah, pues ¿Será que y de buena familia? ¿Será que tiene muchas perras? ¿Será que pasa drogas ¿Será que qué sé yo? ¿Eh? <risa> Oye, no sé. De alguna cosa de este seguramente pensarán. Yo creo que es que os diga, de momento sigo pensando lo mismo. Supongo que eso implicará que, de momento, claro, De momento, puedo pensarlo porque tengo les necesidades cubiertas. Seguramente llega un momento en que ya no, ya no les tenga cubiertas, precisamente porque, como no quisiste marchar, tú como no quisiste marchar, acá, ¿Eh? Después ¿no? te jodes y no tienes nada. Pues, igual llega un momento que, pero bueno, de momento eh, puedo decir que pensé una cosa y, y que sí sí, esa misma cosa. No soy muy coherente en la mayoría de les. de las dimensiones de la vida pero en esta bueno pues a lo mejor fui coherente y no debiera enfadarme, no debiera sorprenderme, pero sigue enfadándome, sí cabreándome un poquillín esa esa falta de empatía porque a lo mejor no fue falta probar lo que hay diferente de lo tuyo, no lo apruebes, pero o no digo yo, nada más nada más y nada más y eso lo que que yo piso Pues aquí es, aquí sí ¿eh? eh, escuchando lo mismo, sintiendo Anadonia, sintiendo Radio Cuca, sintiendo Radio Cucaracha, sintiendo la radio libre de Uvieu, ¿eh? en Uvieu, en Asturias, en, en Europa, en América, ¿sabes dónde estás? ¿Dónde estás sintiendo esto? 7.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org, el anedónico miserable en los micrófonos. Y aunque bueno, ya solté ¿eh? el mío spotrique es de ¿eh? esta es el mal, el fundamental, ¿eh? el que tenía yo ganas de soltar pela, pela radio, ¿eh? Sí, seguramente ya solté 40.000 mil veces cosas parecías, pero bueno, oye, este programa ya me feo lo quiero, este lo quiero. Quiero hablar de lo mismo, como si quiero hablar de lo mismo de Solmanes Aguíes, pues falo de lo mismo, ¿eh? no es un problema. De hecho, mira, eh, hoy también podría haber seguido hablando de ¿eh? del, de lo que falé en el último programa, de del sexismo, de ¿eh? del feminismo, del hombrismo, del machismo, ¿eh? de todas estas cosas. Yo pensaba que te iba a, a montar algo de polémica. ¿eh? Porque, bueno, os comenté, ¿eh? el compañero, el, el Domingo de los Ramos, por lo visto, estuvo leyendo cosas de escritos de Schopenhauer y saltaron ahí un, un, una serie de protestas ahí, por lo visto, de, ¿eh? de grupos feministas, y, y él nada más estaba haciendo eso. ¿eh? Y yo que me metí un poqueñín con ellas, resulta que... ¿eh? Claro, lo que pasa es a ver, fue la segunda parte más la que dediqué a, a meterme con, con ese movimiento, con el, eh, con el, el paso al, al extremismo, eh, extremismo ¿vale? que yo no tengo nada contra el extremismo, cuando y eh, una cosa, diré, es que a mí me pasen bien, pero bueno... Eh, yo creo que en ese caso bueno que, que ya lo sabéis de sobra y si no lo sentís el buscáis el podcast y lo, y lo sentís ¿eh? hay algo en media ah, cabrón dices que, eh? que, que no todo el mundo tiene el todo yo estoy escuchándote por transistor y no tengo manera de buscar el podcast cago en la puta tienes toda la razón del mundo joder ¿eh? pero no lo de siempre es mi apellido y es miserable, soy un miserable debiera ponerme incoherente ¿Eh? anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico, peracúsico, incoherente sumaré incoherente a los mis cuatro apellidos. Había mucho que nos ¿eh? que no daba los mis cuatro apellidos, igual tengo que sumarlo de incoherente. Pero bueno, yo creo que lo de incoherente ya va ¿eh? ya va en el, en el paquete. Ya lo sabéis, lo sabéis todos. ¿no? Bueno, pues que básicamente lo que decía para el que no pueda descargarse los postcas, ya que yo personalmente como estoy para la equidad, para la igualdad entre todas las personas eh, eh, lógicamente no puedo dar eh, ni con el yo por muy antirracista que sea ella eh, y por mucho que piense que los negros pues están discriminados respecto a los blancos, no voy a apoyar el supremacismo negro Por mucho que piense que las mujeres están ahora mismo en una situación de gran desventaja ¿eh? respecto a los hombres, no por eso voy a, a defender posturas sembristes y que ¿eh? tampoco la superioridad femenina. No, siento mucho, siento mucho, no, no voy a defender eso. Y como eso lo conté en la segunda parte, igual dije que, claro, a ver, haciendo bromes pues. Seguramente esta gente que tiene las ideas tan tan tan marcadas son tan fundamentalistas que a lo mejor ni siquiera sienten más, ¿eh? sienten al principio y como en el principio ya, eh, oye, pues yo estaba la razón, pues con eso ya fue abondo. Bueno, a ver, eso yo también suponer que sienten este programa, <risa> no sé si, si de alguna persona de ese siente este programa, ¿Mm? Eh, esta noche, por ejemplo, no, esta noche, bueno, que coño soy yo la gente que está sintiendo esto, eh? solo es la gente que está apuntando en el chat, en el chat nadie no me escribió nada, incluso el Madero o el West 131 no pone nada, na, es normal, eh? si tiene que estar aquí sintiendo que no diga ninguna ilegalidad, como para en rey va tener que, eh, que escribir, ¿no? obviamente no tiene necesidad de, de escribir, ni tiene ganas, ni ¿no? tiene ganas de escribir. Suponiendo que de alguna tesis lo tenga sentido, pues oye, en fin. Está eh, claro que pasó de paso de comentarme de igualdad. Con el domingo de los ramos podemos meternos sé, y podemos protestar, pero con el año miserable no vale la pena, eh, no paga la pena ponerse a tal. Podría haber dicho cosas mucho más burres. Burres consideres por ellos, a ver, porque yo no. Eh, Podría haber dicho eso de que es el maltrato físico bueno claro ahora voy a voy a hablar un poquillín de, de, de un muestreo de una población que seguramente no sería representativa ¿eh? porque no se hizo ningún muestreo ahí o hay ningún escaneo de ¿eh? para comprobar que tuviera encontrado lances y estoles y posibles situaciones todos los variables no esto llena más la gente que yo conozco entre la gente que yo conozco, entre el mío mundo de eh, entre los los casos que yo conozco, pues el maltrato vaya que se existe, eh, un maltrato físico eh, eh, y de hombres a mujeres. Yo yo personalmente conozco más de un caso de maltrato físico de hombres a mujeres y personalmente no conozco ningún ¿eh? ningún caso, no digo que no los haya, habrá habrálos no conozco ningún caso de maltrato físico de una mujer a un hombre yo, ah, espera, si sí conozco uno pero bueno, está mediatizado por una, una enfermedad ¿eh? neurológica, entonces, bueno, pues igual eh, ese caso hay que obviarlo ¿eh? no sé si se obviaría si fuera al contrario ¿eh? pero bueno porque ahora mismo ya decía el otro de con este eh, esta esta tendencia esta estímulo de la sociedad de pasar de extremo a extremo pues igual incluso eso oye eh, incluso eso sería sería también eh, delictivo o, que sería significativo o, o sería a lo mejor un reflejo de la sociedad en general bueno en fin no sé en este caso yo hay un maltrato físico de mayor no pero que está mediatizado por una enfermedad neurológica que sufre la sufre la mujer o sea que el maltrato físico eh, sí posiblemente lleve lle más de de mujer hacia el hombre ahora bien eh, si falamos de eso otro que dicen el, el maltrato psicológico eh, eh, yo también conozco casos eh, en los que eh, un hombre maltrata psicológicamente a una mujer pero yo creo ¿eh? que conozco el mismo número de casos o más en los que las mujeres machaquen psicológicamente a, a, a esos paredes. ¿Mm? sí, sí, sí, sí no, no tengo yo ningún problema para ¿eh? pa comentarlo eh, yo cuido que el maltrato psicológico mmm, lleve más de, de, de la mujer para pa contra el hombre ¿eh? a lo mayor porque es el arma que pueden utilizar qué sé yo que son así malas personas porque coño resulta que también hay mujeres malas personas eh sí sí claro que sí hay muchas, hay muchas mujeres malas personas Yo posiblemente que que les embristes ¿eh? las personas que más o menos que mantienen una postura embrista ¿eh? pues digan que no no que es mentira que, que yo llega a sentir cosas como estas eh que si hay mujeres malas y es porque tan influyes por una cultura que es patriarcal y machista Y demás, Bueno, no digo que no necesita de algún caso Sina, ¿eh? aunque bueno, eso mismo podríamos decir de los hombres malos, ¿eh? que hay muchos también, hay muchos hombres malos y muchas mujeres males, ¿eh? pero bueno, eh, mujeres maltratadores psicológicamente, sí, pues a mí yo sencillamente porque físicamente no pueden. ¿eh? Porque bueno, aunque hay de hay de todos los casos eh, una media si cogemos la media eh, la media de los hombres es físicamente más mm, poderosa que la media de las mujeres ¿eh? a lo mejor hay también de alguna vesta que dice, bueno pues entonces eh, si, si hay más casos de maltrato psicológico de la mujer al hombre es porque las mujeres eh, somos psicológicamente más poderosas ¿eh? y se queda mm, tan y tan orgullosa ¿eh? más ancha que pancha bueno pues yo pienso que el maltrato y malo siempre ¿eh? se de la manera que se ya, y se ya de una persona de cualquier tipo de persona o cualquier otro tipo de persona vale eh, eh, si sí si que es absolutamente eh, eh, despreciable el maltrato físico de cualquier tipo de cualquier pero de cualquier persona de cualquier persona No de hombre hacia la pa contra la mujer, ni de una mujer, si fuera el caso, para contra el hombre. ¿eh? Ni de un adulto para contra un niño, ni de un blanco para contra un negro, ni de un chino para contra un qué sé yo. ¿eh? Para contra un indio. ¿eh? El matrato siempre absolutamente despreciable. Ya, ya sabéis que desde este individualismo extremo absoluto que yo defiendo, cualquier acto que suponga coartar, De alguna manera, el libre ejercicio de la voluntad de cualquier otro individuo y un verdadero crimen. Ay, por cierto, esto sí quiero preguntarlo, pero pero preguntarlo de verdad, ¿eh? esto no va con, con segundos. ¿eh? Eh, y también, finca también el tema este de, del machismo social o el sexismo, tal. Y, y no un tope todavía nadie que supiera de explicármelo ¿eh? solamente eh, una persona me lo medio explicó pero me explicó lo que él suponía o lo que ella en este caso suponía que que ya lo que pasaba pero no me supo decir si era cierto o no a ver eh, eh, llegue al rollo de la noticia esta que sale cada dos por tres ¿eh? un K2 por 3, 6, pero bueno, aparte de eso, frecuentemente sale una noticia que dice, por lo menos una vez al año, que les mujeres cobran de media X eh, perras menos que los hombres, ¿eh? y dicen, por hacer el mismo trabajo, eh, yo no sé, igual me equivoco, ¿eh? pero yo la verdad que siempre ¿eh? que que trabajé, ¿eh? y, y y tuve muchos contratos yo tengo muy poca ¿eh? poco tiempo que he la medida laboral, pero una cantidad de fuelles ¿eh? cada vez que tengo que sacarla que son por flipar de la cantidad de veces que de, cantidad de contratos que tuve que que tuve que hacer y oye, yo menos una vez ¿eh? que negocié el, el salario eh, las demás veces cobré siempre por, por convenio y los convenios que yo sepa que yo sepa y así nada vamos y tal no faen distingos de salario de grupo 3 de paisano salario de grupo 3 para una paisana no más o menos son siempre son siempre lo mismo entonces yo claro cuando sale esa noticia digo a ver hombre también Volvemos lo mismo, pensando en el mío caso, eh, digo, a ver, paz, me es imposible que las mujeres cobren menos que los hombres, eh, por pues hacer el mismo trabajo, porque, a ver, no, no me cuadran bien esto, yo es verdad, a ver, yo una vez negocié el sueldo, solo una vez, eh, en toda la mía dilatada historia laboral, pero bueno, fue un caso tan raro eh, que vamos, que, que, que no conozco otro, otro similar. y bueno, incluso en ese caso eh, una, una mujer que trabajaba conmigo, negoció lo mejor que yo y cobraba más o sea, o sea, que en ese caso tampoco había sexismo no sé, no sé, yo no entiendo cómo sale esta estadística, a lo mejor lo que me decía eh, esta persona, decía bueno, hombre, igual a lo que se refiere y que eh, los hombres en general, en la media de hombres acceden a trabajos mejor Mejor remunerados que la media de mujeres que a lo mejor eh, se empleen en, en trabajos más básicos. Y esos eso sí, por supuesto, que, eh, que vamos. Eso que dicen de que la mayoría de puestos directivos, bueno, pues, cuido que lleve, ¿verdad? Por lo menos en lo que lleva la, la eh, el mío muestreo uno significativo, no representativo, perdón, eh, el muestreo que yo, que yo conozco. Pues bueno, sí, es posible que. sí es posible que sea así. Pero bueno, a mí lo que no me sigue cuadrando y que yo agradecería que cualquiera me lo pusiera en, en el chat. Lo que pasa es que nunca tengo chateros. Entonces, bueno, sí, en el, el último programa tuve tuve tres chateros. ¿eh? Este ya no tengo ninguno. ¿Eh? Bueno, pss. claro, llegué, eh, igual llegué porque, claro, como la semana pasada no vine, ¿eh? estaba cansado ¿eh? de la que estaba viniendo venido para la radio dije yo, pero qué coño, voy para casa, voy para la radio por obligación. Anda, hombre. ¿eh? Esta radio y yo yo no nuda porque si no tienes ganas de venir no vienes. ¿Mm? Otras radios no pasa esto, otras radios habría que habría que diriguar. ¿Sí? bueno, pues, esta no fue falta. ¿eh? Bueno, que hoy que mueren millones de seres a causa del hambre pero no es cierto Quieren que vivas un lujo imposible, me consiguieron timando a tus padres Los policías mirando con la y creo Que hay asesinos que saben como matarnos Dime por qué no sacan la cabeza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 ¡Dime qué más deberemos hacer para mantener este puto sistema! ¡Dime! ¡A quién conviene que, que vivas! ¡Es la locura! aunque ya se coloquen antes el, el empiece y de la de la sintonía de cierre el momento de, de cerrar bien ahora un saludo muy grande a toda la gente que sienta este programa bien si sí, a través de a los bueno por supuesto a los que lo sintieron en directo ¿no? 107.3 en la fm www.radicoca.org muchas gracias a todos los que lo descargan y un saludo muy grande y ya sabéis sobre todo y lo más importante de todos hasta la próxima vez que nos sentamos